El coche tomó velocidad, levantó el polvo de la calle y enrumbó hacia la salida de la ciudad. Jack reemprendió la marcha, recuperando la cadencia del paso de un hombre despreocupado, sin demasiado interés por lo que lo rodeaba. Ya en su Buick, en la carretera que conducía a la ciudad, Jack Mornard trató de imaginar cómo se sentiría si alguna vez se encontraba con aquel hombre malvado que un tiempo atrás había logrado situarse tan cerca de la gloria revolucionaria y ahora sobrevivía, justamente execrado. Condenado por las infinitas traiciones que había cometido, por su sed de protagonismo y su doblez esencial. Si llegaba a estar frente a él, sería capaz de controlarse y no lanzarse al cuello de aquella sabandija que había alentado a los quinta columnistas del Poem y que ahora gritaba la supuesta debilidad militar soviética. Como una erupción, Ramón Mercader brotó por los poros de Jack Mornad. Con todas sus fuerzas deseó en ese momento que la vida le ofreciera la gran ocasión de ser el brazo impío del odio más sagrado y justo. Estaba dispuesto a pagar el precio que fuese necesario. Silenciosamente, sin aspirar a nada. Y se sintió convencido de que estaba listo para cumplir el mandato de la historia. Tom y Caridad eran una pareja de marselleses, acomodados pero no ricos, que habían decidido tomar distancia de los acontecimientos europeos y esperar la evolución de una guerra que los fascistas, de un momento a otro, llevarían a Francia. La vida en México era lo suficientemente barata como para que sus finanzas resistieran, haciendo algún que otro negocio con un hermano de Tom afincado en Nueva York. Mientras encontraban una casa apropiada, vivían en los departamentos de Shirley Court, en la calle Salavan, casualmente muy cerca del Hotel Montejo. Hablaban a la perfección el español, pero eran reservados, poco dados a la vida social, aunque muy amantes de las excursiones, en las que podían invertir hasta varios días. Fue a principios de noviembre cuando Frank Jackson atendió a la llamada de su viejo conocido Tom, que lo invitaba a visitarlo en Shirley Court. Al llegar, a la hora acordada, caridad lo esperaba en el pequeño portal del departamento. Dentro, 293 sentado a la mesa del comedor, Tom revisaba unos papeles cuando Jackson entró. El asesor vestía de un modo informal, con una campera de mezclilla, un pañuelo al cuello y botas rústicas. Hasta la sonrisa con que recibió al joven era diferente de la que, un mes antes, iluminaba el rostro del hombre que entonces hacía llamarse Mr. r a b b a t s Amigo Jackson. Se levantó y le indicó los butacones de la sala. ¿Qué tal le trata la ciudad? Jack se acomodó y observó que Caridad se perdía tras un tabique donde supuso que estaría la cocina. El café es asqueroso. Eso ya lo estamos remediando, ¿verdad, Macherie? Caridad dijo, por supuesto, sin salir de la cocina, y Tom agregó, café cubano, ya verás. ¿Alguna novedad? Quiso saber Jack, mientras extraía sus cigarrillos. Todo avanza, el cerco empieza a coger forma. ¿Qué debo hacer mientras tanto? Lo mismo, conocer la ciudad y. Si te es posible, entender un poco cómo piensan los mexicanos. m a n t é n a Silvia, unas semanas más en Nueva York. Dile que tienes mucho trabajo montando la oficina, pues tu jefe s a l e de México en unas semanas. Caridad entró con la bandeja y los pequeños pozos. Olía a café verdadero. Los hombres tomaron sus tazas y Caridad se sentó, para beber también de la suya. El humo de los cigarrillos creó una nube en la habitación. El silencio de Caridad advirtió a Jack de que algo sucedía. Y no tuvo que esperar demasiado para saberlo. Ramón, dijo Tom y abrió una pausa, porque te empeñas en desobedecerme. Sorprendido por la pregunta y por escuchar su nombre, Ramón registró en su cerebro la posible indisciplina y de inmediato la encontró. Quería tener una primera impresión del terreno. ¿Qué impresión ni qué mierda? Gritó Tom y hasta Caridad se sobresaltó en su asiento. Y o b t voy, u m a t Tú haces lo que te digo y nada más que lo que yo te digo. Saca. Es la segunda vez que te sales del paño, y va a ser la última. Si intentas otra vez hacer lo que te parece, se acaba tu historia y, la verdad, muchacho, entonces no querría estar en ninguno de tus pellejos. Ramón estaba apenado y confundido. ¿Quién podía haber delatado su presencia en Coyoacán? El comerciante desdentado que le vendió la gaseosa. El hombre de las muletas que dormitaba en la calle. Fuera que fuese, Tom parecía tener ojos en todas partes. Fue un error, admitió. Muchacho, yo espero errores de cualquiera. Voy a tener que vivir con los disparates de esa panda de locos mexicanos que estamos formando. Con los de esos 294 imbéciles del Comintern que se creen los dueños de la revolución y no son más que vedetes a las que podemos dejar con el culo al aire nada más que con soplar. Pero no con los tuyos. m e t e t e esto en la cabeza de una puta vez: tú no piensas, solo obedeces, tú no actúas, solo ejecutas, tú no decides, solo cumples. Tú vas a ser mi mano en el cuello de ese hijo de puta, y mi voz va a ser la del camarada Stalin, y Stalin piensa por todos nosotros. b l i a k No volverá a ocurrir, lo prometo. El asesor lo miró, larga e intensamente, y su rostro comenzó a aflojarse. ¿Qué te pareció este café? Preguntó entonces, con la voz más amable y hasta sonrió. Desde aquella tarde, Jack Mornard percibió como nunca antes la densidad viscosa de los días de pasividad. Era como si tuviese en sus manos un billete de lotería cuyo sorteo se dilataba y, con él, la calidad de su futuro. Le faltaba concentración para leer algo más que los periódicos, su carácter lo mantenía alejado de cantinas y lupanares, y optó por dormir la mayor cantidad de horas posibles. Sintió incluso deseos de que le ordenaran traer a Silvia, así al menos tendría algo de qué preocuparse, alguien con quien poner a funcionar su cerebro de Jack Mornardel, incluso, un mediocre pero seguro desahogo de sus menguados apetitos sexuales. En compañía de Tom, mi caridad hizo excursiones a las pirámides de Teotihuacán, al lago Xochimilco y a la ciudad de Puebla, que tanto le recordó algunos pueblos castellanos, con más iglesias que escuelas. Un par de veces salió con Tom hacia la zona de San Ángel, a practicar el tiro con pistola y sus habilidades con armas blancas. Una noche a la semana, también acompañados por Caridad, iban a comer juntos a algún restaurante del centro, donde Tom devoraba con fruición los platos cargados de aquel picante capaz de sacarle las lágrimas a Ramón y a Caridad. Hablaban de la guerra, el ejército soviético se había lanzado en lo que debía ser una fulminante expedición contra Finlandia, de los avances del grupo de Grigulievich, de la escalada de la campaña orquestada por Vittorio Vidali, el hombre del Comintern, contra la presencia del renegado en México, y de las purgas del Partido Comunista Mexicano que pronto se ejecutarían. Fiel a su papel, Ramón Mercader únicamente hablaba y se comportaba como Jack Mornard, pero los acontecimientos parecían moverse a cámara lenta y la ansiedad se iba apoderando del tapiado pero palpitante Ramón. Cuando estaba solo, sin la obligación de parecer un playboy derrochador y divertido, el joven gastaba muchas de sus noches yendo a los cines donde daban westerns de estreno y volviendo a ver las películas de sus adorados hermanos Marx. Las bautades de Groucho, que le gustaba repetir ante el espejo, le seguían pareciendo el colmo del ingenio verbal que él nunca había tenido y que tanto admiraba en quienes lo poseían. Cuando a mediados de diciembre Tom le dijo que ya era tiempo de hacer venir a Silvia, Ramón Mercader supo que algo, al fin, había empezado a moverse. El sorteo 295 podía tener lugar en cualquier momento y el olor del riesgo despejó su mente de las brumas de la inactividad obligada. La cacería del pato había comenzado. 296-21 La Casa de los Sindicatos de Moscú es una obra maestra de la arquitectura rusa del siglo XIX. El arquitecto Kazakov había convertido el edificio del siglo XVIII en un club para la aristocracia moscovita, y en su lujoso salón de las columnas habían bailado, entre muchos, Pusikin, Lermontov y Tolstoy, e interpretado su música Tchaikovsky. Risky Korsakov, l i s t i Rajmaninov. Después de la revolución, la sala, de excelente acústica, se utilizó para reuniones del partido y charlas de divulgación, allí se escuchó decenas de veces la voz de Lenin, allí se había montado la capilla de donde saldrían los restos del líder hacia el mausoleo de la Plaza Roja. Pero Liev Davidovich estaba convencido de que el recinto iba a pasar a la posteridad por haber albergado las más grotescas farsas judiciales del siglo, y el 2 de marzo de aquel ya nefasto año de 1938, Cuando volvieron a abrirse las puertas del Salón de las Columnas, él también sabía que la muerte regresaba al edificio histórico, dispuesta a recoger otra cosecha. Desde que comenzaran a llorar el destino de su hijo Lioba, Natalia y Liev Davidovich habían aprendido de manera demasiado dolorosa lo que significaba albergar una última esperanza, pues se habían aferrado a una, la vida de serioza. Aunque hacía meses que no habían vuelto a tener noticias del joven, el hecho de no saber si estaba muerto les permitió abrazar la improbable pero todavía concebible esperanza de que siguiese con vida. Su otra ilusión era Sieva, además de ellos, el niño era el único miembro de la familia que vivía fuera de la Unión Soviética, y le habían rogado a Jin que viniera con él a México, al menos por unos meses, y los ayudaran con su presencia a paliar el dolor por la pérdida sufrida. Pero Jin había decidido pedir una investigación más exhaustiva de las causas de la muerte de Lioba y se disponía a nombrar a un abogado, amigo de los m o l i n i e r a pesar de que Roussanzal, el representante legal de los Trotsky en Francia, era de la opinión de que no debían mezclar al grupo de m o l i n i e r con el caso. Del modo más diplomático, Liev Davidovich le había pedido a la mujer que dejara la solicitud de investigación en sus manos, pero ella insistía en seguir adelante y había decidido que Sieva permaneciera con ella en París, pues, decía, se había convertido en su mejor soporte. Natalia Sedova, como casi siempre, fue la primera en prever que por aquel flanco se avecinaban conflictos desgarradores. Mientras, el eficiente Itien se había comprometido a continuar en París el trabajo con el boletín. En los últimos meses, Lioba le había asegurado a su padre que muchas veces la publicación circulaba gracias a la dedicación de Itien. La confianza de Lioba en el joven era tal que, para casos de emergencia, le había entregado una llave del buzón donde recibía la correspondencia personal. Ahora Itien se había brindado a seguir la tarea iniciada por Lioba, junto a Clement, en la 297 planeada constitución de la Cuarta Internacional. Ojalá Itien sea la mitad de eficiente que nuestro pobre Lioba, había comentado l i e v Davidovich, sabiendo cuánto se engañaba. En medio de aquellos desasosiegos, la noticia de que el Consejo Militar del Tribunal Supremo volvía a sesionar en el Salón de las Columnas no lo sorprendió. El exiliado esperaba que en cualquier momento la maquinaria del terror pusiera otra vez a punto sus mecanismos, pues Stalin necesitaba culminar la obra de barrido de la memoria iniciada con el asesinato de Kirov, y construida con esmero y eficiencia a lo largo de aquellos tres últimos años. De un modo que lo hizo sentirse mezquino, trató de concentrarse en los avatares de la nueva farsa judicial, Intentando alejar de su mente el obsesivo sentimiento de culpa y el dolor que lo asediaban desde la muerte de su hijo. Cuando se develó la lista de los 21 acusados, Liev Davidovich encontró muchos nombres previsibles: r i k o v Bujarin, Rakovsky, Niagouda, y él, in absencia. También se juzgaría la memoria de Liev Sedov, su eterno lugarteniente, y a personajes menos conocidos, entre ellos médicos, embajadores y funcionarios. De los acusados, 13 eran de origen judío, Y tal insistencia en llevar hebreos a aquellos procesos podía leerse como otra señal de simpatía hacia Hitler y como testimonio del antisemitismo visceral de Stalin. Los cargos tampoco fueron demasiado novedosos, pues repetían las acusaciones de los juicios anteriores, aunque había más, pues siempre tenía que haber más: terrorismo contra el pueblo y los dirigentes del partido, envenenamientos. La mayor novedad era que varios de los encartados habían caído tan bajo en los mercados del espionaje y el crimen que se les culpaba de servir no ya a la inteligencia alemana y japonesa. Sino además a la polaca, y no sólo de querer asesinar al camarada Stalin, sino también de haber envenenado a Gorky y hasta a su hijo Max. Como no parecía que fuesen suficientemente criminales, los delitos ahora se extendían a la época de la revolución e incluso a fechas anteriores, cuando no existía el Estado que los juzgaría. La jugada maestra de la Fiscalía era acusar a i a g Ouda de haber actuado como un instrumento de las agresiones trotskistas, por lo que durante los diez años en los que había perseguido, Encarcelado y torturado a los camaradas de l i e v d a Vidovich y confinado en los campos de la muerte a miles de personas, sus excesos criminales se debían a órdenes contra r revolucionarias precisamente de Trotsky y no a disposiciones de Stalin. Sintiendo cómo aquella agresión a la verdad le devolvía fuerzas, el exiliado escribió que el sepulturero de la revolución estaba superando toda su experiencia anterior y desbordando los recipientes de la credulidad más militante. La irracionalidad de las acusaciones era tal que le resultaba casi imposible concebir un contraataque. Aunque al principio decidió responder con la ironía, tanto era su poder, escribió que por órdenes suyas, dadas desde Francia, Noruega o México, decenas de 298 funcionarios y embajadores con quienes nunca había hablado se convertían en agentes de potencias extranjeras y le enviaban dinero, mucho dinero, para sostener su organización terrorista, jefes de industrias devenían saboteadores. Médicos respetables se dedicaban a envenenar a sus pacientes. El único problema, comentaría, Era que aquellos hombres habían sido los dirigentes elegidos por el propio Stalin, pues hacía muchos años que él no nombraba a nadie en la URSS. Las increíbles confesiones escuchadas durante los diez días que duró el proceso, y el modo en que se vieron obligados a humillarse hombres cargados de historia como Bukharin y Rykov, no asombraron a Liev Davidovich. En cambio, le provocó una gran tristeza leer las autoinculpaciones de un luchador como el radical Rakovsky, tan al borde de la muerte que se le había permitido declarar sentado. Quien reconoció haberse dejado llevar por las aventureras teorías trotskistas, a pesar de que Trotsky le había confesado en 1926 su condición de agente británico. ¿A qué extremos habrían llegado las presiones para quebrar la dignidad de un hombre que había resistido años de deportaciones y encierros sin renunciar a sus convicciones y que además se sabía en el final de la vida? De verdad, alguno de ellos creía que, con su confesión, brindaba un servicio a la URSS, como se les obligaba a repetir. Liev Davidovich debió de reconocerse incapaz de comprender aquellas exhibiciones de sumisión y cobardía. Un primer contratiempo del proceso mostró las costuras de su armazón. Lo protagonizó k r e s t i n s k y quien durante toda una tarde se atrevió a sostener que sus confesiones, hechas ante la policía secreta, eran falsas y se declaró inocente de todos los cargos. Pero a la mañana siguiente, cuando subió al estrado, k r e s t i n s k y admitió que eran ciertas las acusaciones anteriores y algunas más, seguramente elaboradas a toda prisa. Con qué argumentos habían quebrado a un hombre ya convencido de que sería fusilado. La nueva GPU estaba desarrollando métodos que espantarían al mundo el día en que se conocieran, métodos gracias a los cuales se produjo la revelación más espectacular del proceso, cuando Yagouda, tras declararse inocente y recibir el mismo tratamiento que Krestinsky, confesó haber preparado el asesinato de Kirov por órdenes de r i k o v pues é s t e envidiaba el meteórico ascenso del joven. Pero la estrella del juicio, como cabía esperar, fue Nikolai b u k h a r i n q u e Al cabo de un año de estancia en los fosos de la Lubyanka, parecía listo para acometer el último acto de su autodemolición política y humana. Aunque negó ser responsable de las actividades de terrorismo y espionaje más tremebundas, Liev Davidovich creyó descubrir que su táctica era aceptar lo inaceptable con una convicción y un énfasis con los cuales pretendía demostrar a los observadores más perspicaces la falsedad del sumario. El viejo revolucionario, sin embargo, advirtió el error de perspectiva que cometía Buharín al intentar lanzar un grito de alarma a los alarmados, para quienes, A pesar del silencio que mantenían, todas aquellas acusaciones serían tan poco creíbles 299 como las de los juicios anteriores. Pero la gran masa, la que seguía en Moscú y en el mundo el curso de los procesos, había sacado de sus palabras una sola conclusión que validaba los cargos y destruía la estrategia del reo, b u h a r i n confesó, dijeron, y eso era lo importante. Para terminar arrodillado y lloroso, admitiendo crímenes ficticios, b u h a r i n había preferido volver a Moscú, se preguntaría Liev Davidovich. Recordando la dramática carta que tres años atrás le remitió Fiodor Dan. A Liev Davidovich le parecía evidente que en los procesos Stalin exigía, más que una verdad, la destrucción humana y política a los acusados. Cuando ejecutó a los encartados en los juicios anteriores, los había obligado a morir con la conciencia de que no sólo se habían escarnecido a sí mismos sino que además habían condenado a muchos inocentes. Por ello le sorprendía que Bujarín, quien sin duda había aprendido la lección de los bolcheviques que lo antecedieron en aquel trance, Conservar a la ilusa esperanza de salvar la vida. En una de las muchas cartas que le escribió a Stalin desde los fosos de la Lubyanka y que el sepulturero se encargaba de hacer circular en ciertas esferas, Bujarin llegó a decirle que sólo sentía por él, por el partido y por la causa, un amor grandioso e infinito, y se despedía abrazándolo en sus pensamientos. Liev Davidovich podía imaginar la satisfacción de Stalin al recibir mensajes como aquel, que lo convertían en uno de los pocos verdugos en la historia que recibían la veneración de sus víctimas mientras las empujaba hacia la muerte. El 11 de marzo, el juicio quedó visto para sentencia. Cuatro días después, los condenados a muerte habían sido ejecutados, aseguraba el Pravda. Desde que comenzara a desplegarse aquel montaje, Liev Davidovich se había ido encerrando en su habitación, pues le resultaba doloroso intentar dar respuesta a las preguntas que le hacían periodistas, correligionarios, secretarios y guardaespaldas, todos en busca de una lógica que estuviese más allá del odio. De la obsesión conspirativa y de la insania criminal del hombre que gobernaba sobre la sexta parte de la tierra y sobre la mente de millones de hombres en todo el mundo. Liev Davidovich sabía que el único objetivo posible de Stalin en esos procesos era desacreditar y eliminar adversarios reales y potenciales y transferirles las culpas por cada uno de sus fracasos. Lo que se les escapaba era que aquella desacreditación estaba dirigida hacia dentro de la sociedad soviética, que en un por ciento sin duda notable debió de creerse todo lo propalado, por difícil de asimilar que resultase. El otro gran propósito era hacer extensivo y omnipresente el miedo, sobre todo el miedo de los que tenían algo que perder. Por eso los primeros destinatarios de aquellas purgas habían sido, en realidad, los burócratas, siguiendo esa estrategia. Stalin había golpeado a decenas de sus acólitos, incluidos varios miembros del Politburó y secretarios del partido en las repúblicas, e stalinistas que, de un día para otro, habían sido calificados de traidores, espías o ineptos. Si los oposicionistas de otros tiempos fueron deshonrados públicamente, Los estalinistas, en cambio, solían ser destruidos en 300 silencio, sin procesos abiertos, del mismo modo que habían sido diezmados los comunistas de diversos países refugiados en la URSS, con los que Stalin, después de utilizarlos, parecía haberse cebado. Lo más terrible era saber que aquellas limpiezas habían afectado a toda la sociedad soviética. Como cabía esperar en un estado de terror vertical y horizontal, la participación de las masas en la depuración habría contribuido a su difusión geométrica. Porque no era posible emprender una cacería como la vivida en la UR sin exacerbar los instintos más bajos de las gentes y, sobre todo, sin que cada persona sufriera el terror a caer en sus redes, por cualquier motivo, incluso sin motivos. El terror había generado el efecto de estimular la envidia y la venganza, había creado una atmósfera de histeria colectiva y, peor aún, de indiferencia ante el destino de los demás. La depuración se alimentaba de sí misma y, una vez desatada, liberaba fuerzas infernales que la obligaban a seguir hacia adelante y a crecer. Semanas antes, Liev Davidovich había tenido una dramática constatación del horror vivido por sus compatriotas cuando una vieja amiga, milagrosamente escapada a Finlandia, le había escrito: Es terrible comprobar que un sistema nacido para rescatar la dignidad humana haya recurrido a la recompensa, la glorificación, el estímulo de la delación, y que se apoye en todo lo humanamente vil. La náusea me sube por la garganta cuando oigo decir a la gente: han fusilado a M, han fusilado a R, fusilado, fusilado, fusilado. fusilado". Las palabras, de tanto escucharlas, pierden su sentido. Las gentes las pronuncian con la mayor tranquilidad, como si estuvieran diciendo: Vamos al teatro. Yo, que viví estos años en el miedo y sentí la compulsión de delatar, lo confieso con pavor, pero sin sentimiento de culpa, he extraviado en mi mente la brutalidad semántica del verbo fusilar. Siento que hemos llegado al fin de la justicia en la tierra, al límite de la indignidad humana. Que han perecido demasiadas personas en nombre de la que, nos prometieron, Sería una sociedad mejor. La llegada de André Breton vino a sacar a l i e v Davidovich del pozo de sus dolores personales e históricos. Diego y Frida lo recibieron con el lógico entusiasmo que les provocaba tener con ellos al gurú del surrealismo, el eterno inconforme capaz de desafiar los dogmas más sagrados cuando advirtió que él y sus colegas se afiliaban al Partido Comunista francés, recordando que acataban la disciplina partidista como ciudadanos, pero no como surrealistas. Cumplido un primer encuentro, ensombrecido por los pésames, Liev Davidovich le pidió al poeta unos días para poner sus ideas en orden antes de comenzar a trabajar en el proyecto que lo había traído a México, la creación de una Federación Internacional de Artistas Revolucionarios. Sabía que trabajaría con toda su pasión, pero con gran esfuerzo, ni siquiera para alguien como él era fácil cargar con el peso de tanta muerte y dolor. Además, la candente situación de México no dejaba de 301 preocupar al exiliado. Las pasiones se habían exacerbado hasta límites explosivos cuando el presidente Cárdenas anunció la expropiación del petróleo y el secretario del Tesoro Norteamericano respondió con la amenaza de no comprar más plata mexicana, un millón de personas se congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo a Cárdenas, pero al mismo tiempo se hablaba de posibles alzamientos contra el gobierno. l i e v Davidovich sabía que aquella situación los ponía a él y a Natalia en una coyuntura crítica, en medio de tanta exaltación, los asesinos de la NKVD podían aprovechar para lanzarse sobre ellos, Pues estaba convencido de que, luego del último juicio, terminada la limpieza del antiguo liderazgo bolchevique, su existencia había dejado de ser útil a Stalin. Antes de que b r e t o n y su esposa Jacqueline desembarcaran, en Francia y en México los comunistas habían comenzado una campaña en su contra. Los franceses, de los que b r e t o n se había separado en 1935, lo acusaban de judas y, por supuesto, de algo peor, de simpatizante trotskista, en México, mientras tanto, los estalinistas locales, Con Lombardo Toledano y Hernán Laborde a la cabeza, lanzaron contra el poeta y contra l i e v Davidovich una propaganda más agresiva, al punto de que b a n j a Ailianur decidió tomar algunos de los guardaespaldas para organizar la protección de Bretón durante las conferencias que éste daría en el país. Poder hablar de literatura y arte, de surrealismo y vanguardia, de compromiso político y libertad creativa fue un bálsamo para el exiliado. La presencia de Bretón y su aliento literario le habían recordado que desde su niñez, y luego más tarde, cuando era un joven estudiante, El sueño de su vida había sido llegar a ser escritor, aunque poco después sometiera esa pasión y todas las demás a la labor revolucionaria que había marcado su existencia. Guiados por Diego, los Bretón y los Troski t pasearon por las ruinas precolombinas, visitaron museos y a los artistas locales que aceptaron la presencia del exiliado. El sumo pontífice del surrealismo se confesó atónito ante los abigarrados mercados, los cementerios y las manifestaciones de religiosidad popular, en los que solía encontrar un surrealismo en estado puro. Más revelador que el choque del paraguas y la máquina de coser en la mesa de disecciones, y por eso consideró a México, la tierra electa del surrealismo. Cuando comenzaron a trabajar en el manifiesto a los escritores y artistas revolucionarios con el que llamarían a la creación de una federación internacional, l i e v d a Vidovich y b r e t o n debieron de sentir la explosiva tensión que generaban dos espíritus empecinados, pero a la vez la posibilidad de entendimiento nacida de una necesidad compartida. Desde el principio, Diego aclaró que las elucubraciones teóricas se las dejaba a ellos, Aunque podían contar con su firma, pues los tres partían de un acuerdo básico: la urgencia de ofrecer una alternativa política a la intelectualidad de izquierdas, un asidero que les permitiera reconciliarse con el 302 pensamiento marxista en un momento en que muchos creadores, desencantados con las olas represivas desatadas en Moscú, comenzaban a alejarse del ideal socialista. En aquellas conversaciones, b r e t o n sostenía la necesidad de hacer una distinción capital. Los intelectuales de izquierda que habían vinculado su pensamiento al experimento soviético cometían un grave error de concepto, pues no era lo mismo marchar al lado de una clase revolucionaria que a la zaga de una revolución victoriosa, más cuando esa revolución era representada por un nuevo estrato empeñado en estrangular la creación artística con una mano totalitaria. Pero, a pesar de las acusaciones de los estalinistas, su propio alejamiento del partido no era una ruptura con la revolución y, menos aún, con los obreros y sus luchas, decía. Su gran controversia con l i e v Davidovich giró entonces en torno a un concepto que ambos consideraban básico establecer claramente, y sobre el cual la posición del exiliado era terminante y no negociable: todo está permitido en el arte. Al escucharlo, b r e t o n había sonreído y mostrado su acuerdo, pero solo si se añadía una precisión esencial: todo, menos que atente contra la revolución proletaria. b r e t o n recordó que el mismo l i e v Davidovich lo había dicho así. Y el exiliado le aclaró que cuando escribió La Revolución Traicionada, la deformación estética en la Unión Soviética ciertamente había alcanzado niveles alarmantes, pero los sucesos de los últimos tres años habían roto el dique. Si era inevitable que una revolución proletaria atravesara no ya un periodo termidoriano, sino un terror que negaba su esencia misma, no había derecho a imponer condiciones a la libertad artística, todo tiene que estar permitido en el arte, insistió, a lo que el francés volvió a agregar: menos que atente contra la revolución proletaria, ese era el único principio sagrado. b r e t o n era el contendiente agudo que tanto le complacía al exiliado. Persuadirlo de algo de lo que no estuviese convencido entrañaba un reto y le había recordado al parvus de su juventud, cuando hablar de marxismo se convirtió en una obsesión para él. Entonces, buscando reforzar sus argumentos, l i e v David Ovich le recordó al surrealista los destinos de Mayakovsky y Gorki, los silencios forzosos de Lagmatova, Osip Mandelstam y Babel, las degradaciones de Roma in Rowland y de varios ex surrealistas fieles al stalinismo, e insistió en que no se debía admitir ninguna restricción. Nada que pudiera generar que se aceptasen las desnaturalizaciones que una dictadura podía imponer al creador con el pretexto de la necesidad histórica o política, e l Arte tenía que atenerse a sus propias exigencias y sólo a ellas. Por aceptar condiciones políticas que él mismo había defendido, a esas alturas mucho lamentaba haberlo hecho, en el presente no se podían leer sin repugnancia y horror los poemas y novelas soviéticas, ni ver las pinturas de los obedientes, el arte en la URSS se había convertido en una pantomima en la que funcionarios armados de pluma o pincel, Y vigilados por funcionarios armados de pistolas, sólo tenían la posibilidad de glorificar a los grandes jefes geniales. A eso los había llevado la consigna de la unanimidad 303 ideológica, el pretexto de que estaban sitiados por los enemigos de clase y la justificación eterna de que no era el momento apropiado para hablar de los problemas y de la verdad, para dar libertad a la poesía. La creación durante la época de Stalin, pensaba, Quedaría como la expresión de la más profunda decadencia de la revolución proletaria, y nadie tenía el derecho de condenar al arte de una nueva sociedad al riesgo de repetir esa experiencia frustrante. Para el arte, la libertad es sagrada, su única salvación. Para el arte, todo tiene que ser todo, concluyó. En aquellas conversaciones con las que pretendían arreglar el mundo, l i e v Davidovich descubrió con cierta sorpresa que a b r e t o n lo fascinaba, más que cualquier teoría, La dramaturgia misma de la vida y que con frecuencia traía a colación el tema del azar y su papel en los acontecimientos que marcan el destino. Fue durante uno de esos diálogos, al parecer intrascendentes y que se imponen sin saber exactamente su origen, cuando Liev Davidovich confesó al poeta, a propósito de Sieva y su demorado viaje a México, cuánto amaba a los perros. Se lamentó ante b r e t o n de que su vida errante le hubiera impedido volver a tener uno desde que se despidió de su galgo ruso en el muro del cementerio de Prínquipo y le habló de la bondad de Maya, y de la devoción que, en general, Sienten los perros de esa raza por sus dueños. Entonces pudo comprobar que el más surrealista de los surrealistas era un hombre estrictamente lógico cuando rebatió aquella idea, advirtiéndole que se dejaba llevar por los afectos. Y le explicó que, al hablar del amor que sienten los perros, él intentaba atribuir a las bestias sentimientos sólo propios de los humanos. Con argumentos quizás más pasionales que racionales, l i e v Davidovich trató de convencer al francés: se podía negar que un perro sintiera amor por su amo, c u á n t a s historias de ese amor y esa amistad no habían escuchado. Si b r e t o n hubiera conocido a Maya y visto su relación con él, tal vez su opinión hubiera sido otra. El poeta le dijo que lo entendía y le aclaró que él también amaba a los perros, pero el sentimiento partía de él, el humano. El perro, si acaso, expresaba de manera primaria que sabía distinguir los efectos de su relación con los hombres, miedo al humano que puede provocarle dolor, por ejemplo. Pero si aceptaban que un perro era devoto de alguien, debían admitir que el mosquito cuando picaba era conscientemente cruel. O que la marcha de los cangrejos era deliberadamente retrógrada. Y aunque no lo convenció, a l i e v Davidovich le gustó la imagen surrealista del cangrejo retrógrado a conciencia. Unos días después tuvieron una discusión menos amable y de muy extrañas consecuencias. Se había producido cuando l i e v Davidovich esperaba que b r e t o n le presentara el borrador del manifiesto, y el poeta le dijo que las ideas se le resistían y no había podido concluirlo. Quizás por las muchas tensiones acumuladas, el exiliado tuvo en ese momento un ataque de ira, sin duda excesivo, Le reprochó su negligencia, después lo lamentaría, recordando las veces que acusó a Lioba de lo mismo, y su 304 incapacidad para entender la importancia de que ese documento circulara cuanto antes en una Europa cada día más cercana a la guerra. b r e t o n se defendió y le recordó que no todo el mundo podía vivir con un solo pensamiento en la frente, la pasión de Liev Davidovich le resultaba inalcanzable.